مستحثها القتيل شاع مثلاً، فهو يعني أرض ما يعني يتبنى اسماً آخر. Argentina Radio Topo, en 101.8 de FM Y hoy pues somos frente a un especial, la intro de nuestro 6 y daño daño Sobre las luengas de resistencia Hemos sentido una entrevisteta que hace un compañero a la chain de la ECA de, de Navarra De la Valdebaztán Y ahora pues vamos a charlar sobre el asturiano La asunta por la defensa de la lengua asturiana De una organización <coughs> social independiente y apartidista Que tiene como único ámbito de actuación el de la defensa de la lengua asturiana y de los derechos lingüísticos de las personas falantes del asturiano. Pues con esta presentación de la Asunta por la defensa de la lengua asturiana, que le van a saludar a Carlos, no sé si nos sigue entiendo. Carlos. Sí. ¿Nos escuchas? Sí, sí, ahora un poquitín bajo, pero bien. Bueno, pues hemos leído la presentación de lo que ya era la asunta por la defensa de la lengua asturiana y bueno, está aquí en Carano, Tosconoiska pues te convidamos a que feigas una breve presentación de, de, la, de la asociación de la plataforma a la que tú perteneces y de la vuestra luenga. Vale, muchas gracias. Vosotros sentísme bien a mí porque yo siento vos un pelín bajo, Pero bueno, si me sentís bien, sigo palantre. Sí, te sentimos bien. Vale, pues... Eh... Bueno, como oficio es una presentación, yo creo que ya es un poco lo que es la presentación oficial de la Junta, la Junta Y, eh, una de las asociaciones, que eh, habéis la principal, que, que se dedica desde FAE 25 años, que hicimos el año, el año pasado, de, de defensa del de, de idioma, y, y como digo, dedicamos unos, eh, una exclusiva prácticamente a, la, a lo que lleva la defensa de los eh, derechos de los hablantes eh, asturiano. y también eh, al, al objetivo nuestro, que es casi un objetivo eh, único, eh, aunque pueda tener diferentes manifestaciones, que lleve la de la supervivencia del idioma. Evidentemente para la supervivencia de, del idioma necesitan ser una serie de, de cosas y de, y de medidas, eh, tanto desde el punto de vista de la normalización como del el punto de vista de la seguridad jurídica de los, de los falantes, Y por eso también una reivindicación eh, histórica que venimos haciendo eh, estos 25 años y que ya se viene haciendo el resto de la, del movimiento desde hace más de 30 años, pues y el de reclamar el estatus de, del asturiano como lengua eh, oficial, eh, cooficial con el, en el territorio asturiano. Porque... Porque actualmente, ¿cuál, cuál es el estatus, la situación legal del asturiano? Eh, siento vos muy mal. Eh, no sé, ¿nos sientes ahora una mica mayor? Ahora un poquitín, sí. Te, te preguntaba que cuál allí ahora la situación de legal del asturiano en Asturias, creo que sí. pues situación es un poco paradójica. Por una parte, el asturiano aparece en el, en el Estatuto de Autonomía, eh, dice que el asturiano pues, tiene que gozar, de la, la expresión concreta que trae, gozar de protección, eh, y después, en eh, el año 1998, hay una ley de uso, llamada ley de uso y promoción, que, que reconoce digamos, ciertos, ciertos derechos a los falantes de asturiano, como poder dirigirse a la Administración eh, y de algún otro. Eh, lo que pasa es que hay una ley que es muy digamos muy inestable porque usa siempre futuribles del tipo de podrás, eh, fantras, eh, cosas que se podrían hacer con esa ley, pero que por la situación política que agradecemos a Asturias pues nunca nunca se lleguen a hacer, es decir los, el poder público y digamos los diferentes gobiernos de Asturias tienen poco interés en cumplir en cumplir eh, en cumplir esa ley ...entonces estamos en una situación un poco paradójica... ...porque tenemos, digamos, cosas de las que tienen... los que son de signos oficiales... ...pero no tenemos, digamos, el el el completo de los derechos... ...entonces ahí, por ejemplo, hay presencia en el sistema educativo... ...pero hay una presencia que nunca como... ...siempre está en la ley que tiene que ser voluntaria... ...digamos, de voluntaria por los escolinos... Y al final, más que voluntaria, acaba convirtiéndose en una optativa. Entonces, en, Por ejemplo, en primaria, eh, sí que de verdad que eh, los escolinos tienen que escoger entre lengua asturiana y, y, y cultura asturiana, y un porcentaje muy alto eh, escoge en, en la lengua asturiana. después ya en secundaria eh, el, el idioma ya tienen que escoger ya entre más asignaturas, entre, entre diferentes estalles, y, y la ciudad tiene que competir a la mayor pues con informática, con francés, con no sé qué, y digamos el porcentaje de de, de escolinos que estudian, eh, que estudian estudiando en secundaria pues baja bastante. Eh, de todas maneras el porcentaje en general que de los que pones con hielo y los collen, pues eh, pues lleve amplio, y entre el 80 y el 90% siempre. Pero como digo, eh, baja mucho el número de, de gente que los cuelle entre primaria y secundaria. Este sería un poco el, el en el ámbito educativo. Después no, o sea, en el ámbito de los medios de comunicación, pues también lleve también paradójico por una parte hay medios privados como radios un periódico semanal diferentes revistas etcétera que que usen el asturiano como única lengua vehicular pero después doy la paradójica de que en los medios públicos la televisión pública asturiana ha hecho andar tela los dueños la esperanza hay que llegar Pues como he puesto a escuitar, se nos ha tallado la trucada. Estos son cosas de, del directo. Tor, Torremelamos que somos charlando con Carlos, que es miembro de la Asunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, y nos llega charlando una mica de la situación legal y la situación de la mostranza del asturiano. Carlos, ¿no ¿nos sientes? Sí, sí, ahora sí, vacino, pero siendo siento vos bien. Sí, bueno, se nos ha tallado, pues nos irás, te queremos preguntar por esto, pero llegas charlando de la mostranza del asturiano, de la chen que lo aprendeba en, en la escuela, la situación en la que se trovaba la mostranza en general. Sí, pues, como digo eso, la situación de, en la escuela enseñase, pero de manera, digamos, muy parcial y solo a los que lo escuellen eh, voluntariamente. y después estaba hablando de la situación los medios de comunicación que como digo hay medios privados que sí que lo usan como lengua vehicular tanto radios como un semanal un periódico semanal y, y una serie de De otros medios, también muchos medios, evidentemente digitales y online, pero después, eh, paradójicamente, en la televisión y en la radio pública asturiana, que lleva forulando eh, más o menos 5 o 6 años, pues el porcentaje de presencia del, del idioma, pues lleva muy bajo, en torno al 5%, y todavía menos, y ahora es muy extemporáneo, ahora es, ahora es non de, de alta audiencia. Eh, a pesar de que viene demostrándose que. sobre todo ciertos uh, programas eh, que se hicieron en Asturiano, pues eh, superaban eh, con creces generalmente en varios puntos la, la, la audiencia, digamos, media de la, de la televisión uh, pública asturiana en, en, varias, en diferentes franches horarias. Eh, esto en cuanto a medios de comunicación después una administración pues otro tanto lo mismo, es decir, las diferentes consellerías las diferentes partes de la administración usan el asturiano de manera muy parcial y, y en concreto a veces dependiendo de, de la, del gobierno de turno y de Si hay coalición o no hay coalición y dependiendo de, de cómo sea esa coalición y quién presione más o quién presione menos, pues hay ciertas consellerías, ciertas partes de ese gobierno que usan que usen el asturiano y que dan visibilidad tanto en edificios como vehículos sociales etcétera, etcétera. Y después eh, otras, otras consellerías de ese gobierno que no lo hacen, que no lo hacen, que, no que vamos, que no hacen uso prácticamente del... el idioma. Entonces, digamos, digamos el panorama general que se que te estoy pintando y es como como una especie de cierta irregularidad. Por una parte tenemos presencia, digamos, en los en todos los ámbitos que tendría que estar presente una lengua normal, una lengua oficial, pero sí que es verdad que estamos con una presencia precaria. Estamos con una presencia muy precaria y que pon um, pongo series duldes eh, sobre, sobre el futuro, si eso sigue así, porque el, el, el digamos el relevo generacional eh, que, que, que tiene que haber en toda lingua pues en muchas partes eh, de Asturias, sobre todo en ámbitos eh, urbanos eh, urbanos y, y, y de este tipo, pues está empezando a francés, está empezando a romperse y eso lleva evidentemente un, un peligro para pa el futuro del idioma. Pues nos has de del asturiano, pues a gran legal, en administración, en, en los medios de comunicación, pero a gran popular, eh, ¿qué vitalidad tiene la lengua asturiana? ¿En qué zonas pues tiene más vitalidad? cuánta gente en la ahora, Sí, ¿me escuchas bien, dices? ¿Hola? Sí, eh, ¿Carlos? Sí, dime, dime, ahora sí. Sí, no, pues te decía que... ...que nos ha charlado de la presencia... De, ...bueno, la situación legal del Asturiano... ...pues en administración... ...en, en los medios de comunicación... ...pero Querebano ir a un plano más más popular... Eh, ...por saber eh, qué vitalidad tiene... ...ahora mismo a Longo Asturiana... ...cuánta cuánta en charla Asturiano... ...y en qué zonas sea más viva. Sí, sí, mira... Eh, ...la verdad es que en eso... Sí que tenemos, desde de, cada cierto tiempo, hay una serie de estudios uh, sociológicos, digamos que hacen encuestas sobre, sobre el uso del idioma, sobre la aceptación y, del idioma, sobre la gente que querría que el asturiano tuviera más presencia fuera oficial, etcétera Y lo que viene a decirnos, eh, ahora eh, estímase más o menos los falantes de asturiano eh, alrededor de los 300.000. Eh, después, eh, un número superior eh, eh, reconoce... Eh, o reconozca lo que, lo que lo entiende o que lo podría entender. Entre entre uno y otro pues sería más o menos la mitad de la población de Asturias. O sea, Asturias tiene eh, en torno al, al millón de habitantes. Eh, después el porcentaje de gente que quiere que tuviera más presente medios de comunicación, sistema educativo, etcétera pues entonces disparase casi hasta cerca del 80%. Y el número de gente que dice que estaría a favor de que la un no fuera oficial, estatuto, eh, el que así pues eh, anda en torno al 65 entre 65 y 67% según las últimas encuestas. Eh, después sobre los falantes, evidentemente comportanse un poco como en el resto de, de, de los territorios con lingües minorizadas, eh, con este tipo de lingües minorizadas. Eh, es decir, el que venga a Asturias pues va, va a poder ver que falase asturiano, digamos, más en los pueblos pequeños y en, en villas de, de, de, de tamaño medio que en ciudades. Y también lo fala más eh, la gente eh, avanzado la gente mayor que los eh, que los niños y que la gente mozo, sobre todo, eh, como digo si, si pertenecen a ámbitos urbanos eh, y entonces, digamos hay un comportamiento muy similar a eso es decir, cuanto eh, mayor y, y menos urbano eh, y es más probable sentir el eh, sentir eh, a la gente falada asturiano eh, también hay un comportamiento que es similar a otros, a otros eh, movimientos que, que sí que es verdad que hay una digamos, una nueva generación de falantes urbanos que sienten atraídos de la de eh, la el movimiento reivindicativo a través de, del movimiento musical, eh, literario, artístico, etcétera, y entonces también ciudades en a ver ciertos movimientos, movimientos sociales también que lo usen, que se aven al, al, al uso del idioma, aunque el, la so relación, digamos, directa con el idioma no fuera en principio tan eh, tan eh, tan feo, tan, tan cercana como la, la, la que tuviera la gente de, de, de ámbitos más eh, menos, menos urbanizados. y así lleva básicamente digamos el comportamiento el comportamiento digamos ahora de la de la sociedad en cuanto al idioma. Lo que pasa el problema de esto es que el, la pérdida de falantes en una de estas situaciones y muy rápida. decir Por una parte, ahora mismo tenemos una base de falantes aceptables y, y, y tal, pero en el futuro, evidentemente, si no se produce una renovación, como la mayoría de los falantes pertenecen a, a estratos demográficos ya mayores, etcétera pues fai que si no se produce una renovación, el peligro del idioma sigue siendo evidente en el corto plazo. Si pues sí. sí, vamos a tornar a charlar un poco sobre lo que lo que ya asunta por la defensa de la lengua asturiana y mmm, nos gustaría que nos que nos charlases de qué actividad ha, ha feito esta organización, mientras todas estas añadas. Sí, me entiendo que me estás preguntando por las actividades de la Junta. Sí, un poco. exacto. Sí, pues la asunta, digamos, que tiene, eh, ta, digamos, defendemos los derechos de los falantes de digamos, en cualquier momento, es decir, estamos atentos a las noticias y salimos eh, ante cualquier tipo de lo que entendemos como una agresión a los derechos de falantes y, digamos, que luego hacemos todo un llavor, pues bueno, de reuniones con todo tipo de agentes políticos, económicos y sociales eh, para la promoción y la normalización del idioma. Luego tenemos una serie de actividades, más o menos, que vinieron convirtiéndose casi en, en En, en tradicionales porque les vamos repitiendo todos eh, todos los años y por ejemplo una que es muy muy que tiene mucho tirón entre la gente, entre la gente tanto aquí entre la gente joven y, y que tiene también eh, cierta repercusión, al pues y un concierto eh, que organizamos todos los años que se llama Concierto por la Oficialidad, que el año pasado ya era el 21 este año y va, va a ser el año eh, Vamos, el concierto número 22, que se sepa el concierto por oficialidad que sabemos hacer este año, por ejemplo, va a ser en Chichón, y que normalmente participen siete, ocho grupos de música de música asturiana y que canten en asturiano, con lo que llegamos a tener, pues eso, normalmente ocho, nueve, diez horas de, de continuo de música asturiana y, y, y un, un evento en el que participan... el rap natural, que el rap haiso, guerrante de la pilla rap como cantas dialogado del solo estilo. Con el cantante todo que ya estoy yo. Astuties monster sample, scratches, violinos, de remix parris, Pastorina y X. Pálame, pálame, pálame desde astuvierte patín. Cena me, pálame, pálame di 1 8 aquí no. No soy de mi loco, no sé fórmula. Se hace en automático, se hace forma, se kung. Es más calle, un batallón an. Solo compito conmigo y combato el poder, como aquel peón. Pues por segunda vegada se nos ha tornado a batallar a que somos Pento a Carlos de la Asunta por la, Moza, por, Asunta por la defensa de la lengua asturiana. Carlos, hola otra vegada. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Hola, ¿puedes seguir hablando un poco de lo que te estaba hablando? Sí, sí, sí, pero que sí. Pues eso, era un poco eso, estaba contando lo, lo que hacemos eh, todos los años, que por ejemplo la, el Concierto por la Oficialidad, que va a ser este próximo 24 de abril y que estáis todos invitados, va a ser en y, y todo el que se pueda acercar pues va, va a tener una jornada reivindicativa y festiva importante. Después, unas eh, semanas después, generalmente el primer viernes de mayo celebrase eh, celebra el Día de los Yetres Asturianes, y la gente siempre convoca una manifestación, pero es que vais eh lo veo eh es inmesmo después bueno, después no, justo en antes de un acto institucional de la Academia de la Lengua eh donde se fa, digamos, un balance del año y donde se hablan de de también de cuestiones de de tipo literario y de tipo eh, de balance de cultural en general. Después eh, la Junta, como digo, también eh, durante todas las fiestas del Brano y también en San Mateo, Nubieu durante el mes de septiembre, pues eh, solemos poner en las fiestas diferentes tipos de stands o, o, o sitios donde aprovechamos para dar a conocer las nuestras campañas, para vender los nuestros materiales, etcétera. y también desde hace unos años, desde el año 2000, 2003, participamos en una plataforma amplia que se llama Consejo Abierto por la Oficialidad, que lleva una, una plataforma a que recuella más de 200 organizaciones, eh, partidos sindicatos y asociaciones de Asturias eh, con el objetivo de reclamar la reforma del Estatuto para que se incluya la oficialidad de la lengua asturiana. El Estatuto parecía ser que se entamaba, entamó a reformarse aquí, pero luego por cuestiones políticas eh, pararonlo y ahora mismo pues está empantanado y no se sabe muy bien si, si van a entamar otra vez esa, esa reforma. Pero en todo caso, como digo, el movimiento de reivindicación lingüística permanentemente pide que se abra la reforma del Estatuto para eh, pa incluir la oficialidad de la asturiana en Bueno, se nos lleva acotolando lo tiempo, pero antes que lo rematases, nos fue yo de que nos charrase una mica sobre el proceso de normalización del asturiano. ¿Sobre? O proceso de normalización. ¿O proceso de? Normalización. Normalización. Sí. Sí, pues el proceso de normalización, como digo, es complicado, porque evidentemente los procesos de normalización dependen en eh, gran medida del, del interés y del push que pongan los diferentes gobiernos eh. no los gobiernos de turno... ...y entonces llegamos que le, como te contaban antes... ...los gobiernos tienen bastante poco interés... ...en cumplir incluso los propios J's que tienen... ...de todas maneras... Eh, ...sí que evo en estos años... Un, ...una cierta normalización social del idioma... ...pero sobre todo gracias a las iniciativas... ...digamos de asociaciones y de personas privadas... ...y del propio movimiento cultural... ...es decir gracias a eso... ...el asturiano eh, tanto en el movimiento musical... ...como en el literario y artístico... Eh, ...está prácticamente normalizado... ...y buena parte de la... ...y, y no se podría explicar... ...la, la, la producción cultural asturiana de Aguaño... ...sin un ye con la, con la producción fecha en asturiano... ...es decir, tenemos un movimiento musical... muy muy potente que es capaz de asolear, de sacar en torno a los 40 producciones musicales eh, al año eh, estamos en una producción literaria que anda en penrida de, de los 100 entre 100 y 150 publicaciones anuales y, y después una serie como te contaba de medios de comunicación eh, propios que son capaces y que tienen son quien ha llegado a buena parte de la, de la sociedad asturiana Entonces yo diría que el, el balance del proceso de normalización es positivo, pero sí que es verdad que se hizo eh, solo gracias al esfuerzo del, del movimiento de reivindicación. Es decir, fíjese eh, gracias al movimiento de, de reivindicación y a pesar de los políticos y de los gobiernos asturianos que tuvieron siempre bastante poco interés en ese, en ese proceso de hacer normal la lengua, el idioma. Bueno, pues agradecerte, Carlos, de la asunta por la defensa de la lengua asturiana, que digas que esto estará aquí con nosotros en este programa, y así nos lleve matando lo tiempo. Pues nada, quería simplemente acabar con un saludo aquí de Asturias, gracias por, por invitarme a este, a este programa, a hablar de este programa, y también como es importante que entre les lenguas eh, como los nuestros pues compartamos conocimientos y, y uso también, pues voy a allí un... un... un saludo de Aragón y y perdonadme sin un lo no lo fallo bien. un saludo desde Asturias a todos nuestros hermanos y hermanas de Aragón y en tal evan con aluita que compartimos, aluita por a pervidencia da nuestra cultura y as nuestras lenguas. Pu Aragón en tal Asturias. Pues muchas gracias Carlos y a continuar con aluita. Eh, pues muchas gracias y Vémonos eh, en Ayuita, en Akai Y espero que en Asturias y también en Aragón Pues eso, salud Salud si porque yo tengo fame tú tienes un fusil que yo tenga fame tú tienes un fusil por eso tengo fame tú pues tener fusiles